Signo lunar Tauro. La semana que tienes por delante requiere de comienzos, y con la entrada de energía en tu domicilio para unirse a Urano, Venus lo hará el día 14 y Mercurio y el Sol el día 19, no faltarán los factores sorpresa que van a requerir de ti la templanza que tanto te caracteriza. Si con luna nueva en Aries te has propuesto finalizar con todo aquello que te desborda e incluso no hacer caso, A esas personas que parece que te chupan la energía, estarás mucho mejor preparado. La luna estará en tu domicilio durante martes, miércoles y jueves y allí entrará tu regente, Venus. Esto es una explosión energética bestial que, sobre todo, afectará a tus roles y en tus responsabilidades diarias. Algún imprevisto aparecerá que será la señal de que ha llegado el momento de modificar horarios. Dar una vuelta de tuerca a cómo rindes en tus responsabilidades y, por tanto, ese cuidado de la salud que vas a requerir, sobre todo para que los nervios no te superen. Urano conectado altera el sistema nervioso, así que no olvides hacer algo de ejercicio o tomar las medidas oportunas para que haya un equilibrio entre lo que piensas y lo que sientes. Claro que vendrán cambios de planes. Los u r a n a z o s ya están aquí, pero vienen para sacarte de esa zona de confort en la que te puedes seguir agarrando en torno a profesión o incluso a la hora de enfocar tu relación sentimental, sobre todo si es de larga duración. El tema va de cambiarte a ti, así que no te enfoques en lo que deberían hacer los demás. Recuerda: si tú cambias, harás que los demás cambien. Durante jueves, viernes y sábado, con Luna en Géminis, atento a la economía, sobre todo a la enfocada en el hogar o con los hijos. Con Marte allí desde principios de marzo, ya has estado barajando nuevas formas de ganar dinero y de administrarte, así que ya deberías estar preparado para saber qué métodos sirven y en cuáles se ha fallado. Con Júpiter en casa del futuro, Te aconsejo que no te cargues con compras a plazos o que supongan una entrega de gran cantidad de dinero, ¿vale? Y si tienes algún débito, que intentes negociar cómo llevar a cabo para quitártelo cuanto antes、eh, el pago. Ten en cuenta que con Urano Activo, todo lo que de alguna forma cerebral tenías pensado, ahora se puede volver un tsunami. Y es que tus motivaciones ya no son las mismas. La luna nueva en Aries va a sacar todo lo que tenías contenido y a la más mínima puedes explotar. Así que con calma, habla y e x p ó n lo que piensas. Aprovecha para ello el sábado, domingo y lunes con luna en Cáncer. La luna cuarto creciente en Leo, ojo, la primera, porque la segunda será justo en un mes, te mostrará qué asuntos en el hogar, vivienda o vida familiar. Requieren de un toque en cuanto a poder buscar detalles que hagan tu vida más feliz. Tienes un mes para enfocar y desenfocar en este domicilio, así que no te agobies, ¿vale? Además, ya te adelanto, el día 26 de abril habrá luna llena en Escorpio, justo enfrente de tu luna. Esto va a suponer que van a salir muchas cosas a la luz. Respecto a esas personas en las que has podido confiar y que son relaciones en las que tú has depositado una confianza porque has elegido esa, ese tipo de relación. Por muy tradicional que has sido siempre, mi querida Luna Taurina, ha llegado el momento de innovar y esto afecta al área profesional, vida pública y estatus. Así que a por todas.